Eh, lo que hicimos nosotros fue un poco dividir los temas, ¿no? desde partiendo del origen, lo que presentaba a el compañero, el tránsito y el destino, y dentro del origen también el origen retorno, estas nuevas como reconfiguraciones del tejido migrante, desde las perspectivas de nuevas ideas, de nuevas visiones que traen las personas retornadas a la comunidad, cómo poder reconfigurar de esta manera. Bueno,、eh, del tema que yo les voy a hablar en específico es de, de la transmigración. Bueno, como bien sabemos, la transmigración es el momento más difícil de, de la migración en particular. ¿Por qué? Porque está sujeto h a múltiples violaciones de derechos humanos, el crimen organizado ahora, en la actualidad los secuestros y homicidios de migrantes cada vez van en aumento. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay una completa inestabilidad por parte del gobierno para reaccionar ante este tema y la misma colusión de gobierno y crimen organizado. Para con los migrantes, ¿no? Entonces vemos que los cambios necesitan ser estructurales, ¿no? No solamente necesitamos, como ya se ha planteado en las leyes de migración, el poder、eh, capacitar más a los mismos elementos de migración, PGR, Policía Federal, Ejército, sino que necesitamos hacer una limpieza exhaustiva en los sistemas y en este tipo de cuerpos para acabar de alguna manera con esto, ¿no? Se nos, se nos vino una pregunta muy complicada en cuanto al crimen organizado. ¿Qué hacemos con el crimen organizado como sociedad civil? ¿De qué manera incidimos en estas redes? Porque sabemos que,、eh, malamente, si incidimos en el crimen organizado, pues no se van a andar con miramientos, ¿verdad? Y entonces esto sería igual a que pueden llegar a balacer la oficina. Entonces, ¿de qué manera nos articulamos para responder contra esto? ¿no? ¿De qué manera nosotros también e x i g i r l e al gobierno más、eh, seguridad para los migrantes? Pero al mismo momento de exigirle seguridad, entonces estamos respaldando el que cada vez haya más ejército, policía y militarización del país. Entonces nos ponemos en la, en, en la parte de decir, ¿cómo le hacemos? ¿Qué le pedimos entonces? Si le decimos que nos eche la mano, nos va a decir, ahí está el ejército, va más ejército y no vamos a acabar. Y a la vez también los migrantes siguen siendo sujetos de violación de derechos, como aquí lo vemos,、eh, y por eso era la introducción. Secuestro, desapariciones y violaciones. Lo que nosotros vemos ante esto es que necesitamos, desde que sociedad civil se nos h a tomado en cuenta para la formulación de las leyes de migración. Ese es como el primer punto. Que se nos tome en cuenta desde la visión de los derechos humanos que nosotros tenemos para este tipo de capacitaciones hacia las diferentes corporaciones y también que nosotros podamos tener una intervención en los estándares de evaluación y depuración de quienes integran estos cuerpos de migración. Del orden, por decirlo de alguna manera.、Eh, lo que nosotros estamos haciendo desde organizaciones civiles, que varios compañeros ya no pudieron estar, pero es、eh, la documentación y denuncia es básica para ir teniendo un estándar de qué es lo que va pasando, para ir teniendo niveles de los que nosotros podamos usar y, y tener de frente y cercana a la situación. Después tenemos、eh, incidencia en organismos de acciones unidas. Vemos que también otro punto al, al sentido de las recomendaciones internacionales es poder hacer、eh, vínculos de colaboración con organismos como podría ser la, la ONU,、eh, no sé, alguna otra organización mundial, y poder、eh, pedir nosotros que,、eh, como este acceso de la sociedad civil, si bien la sociedad civil no somos vista como un contrapeso para el gobierno, necesitamos estar más articulados, más, más organizados, para así poder tener realmente incidencias de peso. En cambios estructurales para la, lo que i n migración se, se compete. n o Después, otro punto que va de la mano con esto: o ¿no? n la criminalización de las personas migrantes y defensoras y defensores de derechos humanos. Partimos que, la, que el problema, entre comillas, migratorio en México es un problema de seguridad nacional por parte del gobierno. Si partimos que estamos reconociendo que la migración atenta. Contra todo derecho ciudadano y que, se, y que son vistos como criminales, entonces desde ahí no podemos tener como, como un caminar parejo hacia, hacia una posible resolución de cómo poder defender los derechos de los migrantes. Algo que vemos estructural es poder、eh, defender a, a los migrantes, pero desde la misma sociedad, la sociedad en general, el pueblo, de qué manera campañas de sensibilización. Que nos demos cuenta que la migración no es una conceptualización de Centroamérica, que la migración es todo Mesoamérica, Latinoamérica. Partiendo de ese enfoque, es que podemos entonces entendernos como un pueblo migrante y empezar a ayudarnos unos con otros, a ver q u e los que se están yendo,、eh, tanto mexicanos como centroamericanos, tienen por una necesidad, no se van por, por un gusto. ¿no? Entonces, tenemos desde el primer punto también, y ahí regresábamos. Que tal vez una manera de disminuir las violaciones a derechos humanos era poder trabajar desde el origen, desde el origen de los países, ¿no? ¿De qué manera? Proyectos de desarrollo, poder tener,、eh, pues, esta unión México-Centroamérica, territorio natural, ¿no? Para poder empezar a actuar de esta manera. Entonces,、eh, como que vemos. Varios puntos de camino, pero dadas las políticas que tenemos y que nuestro, nuestra política de seguridad nacional obedece a las restricciones estadounidenses, pues la tenemos cerrada. ¿no? Entonces, como sociedad civil, s i vemos la importancia de, de organizarnos. No, no podemos tener una ruta clara, y eso es cierto, ¿no? no hay pasos a seguir. Es construcción sobre construcción, incidencia tras incidencia, hasta que lleguemos a un punto donde realmente podamos tener una intervención fuerte. Ya sea desde la migración vista en dos ejes, desde el desarrollo y la ciudadanía. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos lograr esto? Nosotros veíamos, con、eh, bueno, lo que ya les dije e la participación, espacios de análisis de las leyes. Yo creo que eso es muy importante. En el momento en el que todos estemos realmente sabedores de qué es lo que está pasando, Es que vamos a poder tener más intervención e interacción entre nosotros mismos, ¿no? poder crear entre nosotros estos espacios de análisis que se enriquecen desde los contextos de los que viene cada uno. No es la misma situación migratoria, las personas de Tapachula, las personas de Los Altos, cada uno tiene una especificidad y necesita ciertas cosas. ¿De qué manera entonces construimos una mirada global y compleja sobre el fenómeno migratorio?、Eh, a ver, e s p é r e m e para. Acciones de denuncia y movilización vemos que es como de los actos que se pueden hacer. Digo, ya está la, la marcha p a s a p a s e s a la paz en las cuestiones que se le puedan hacer, pero que son movimientos que a final de cuentas son las reacciones del pueblo y que vemos que desde ahí podemos empezar a, a organizarnos. Realmente con estos espacios de mítines a nivel grande, poder posicionar el tema y verlo desde una perspectiva de derechos y desde como cualquier ciudadano. ¿no? Se planteaba también que otra manera de, de poder erradicar. O disminuir el problema de la, de la criminalización era la visa universal. Entonces, bueno, pero también esto como que requiere todo un planteamiento desde la misma sociedad civil. Después, la parte más difícil, ¿no? El acceso a la justicia y a la verdad. Al migrante se le violan los derechos, entonces, ¿qué tipo de debido proceso y de acceso a la justicia puede encontrar en México? El primer punto que tenemos negativo es la cercanía,、eh, las fiscalías que pueden existir, el Instituto Nacional de Migración, que no son referentes de confianza, que al contrario, son referentes para que la gente no se pueda acercar. Entonces, la procuración de justicia para las y los migrantes se vuelve imposible en México. Aumentando más entonces la parte de seguridad nacional, retención, políticas de contención en las fronteras y van para atrás. No, no, hay, un, no hay mecanismos claros realmente, sí hay mecanismos que están ahí. Pero que no están instrumentalizados por parte de la misma sociedad para conocer los mecanismos. Y nos vamos a, en el caso de Chiapas, la Fiscalía Especializada para Delitos contra Migrantes, eran los mismos judiciales que estaban en, en el Poder Judicial de la Justicia. Entonces, vamos, no hay realmente una capacitación, no hay una depuración de estos cuerpos. Entonces, va el migrante a poner una denuncia con la misma persona que lo está extorsionando o secuestrando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en flanco fácil. Para las mismas autoridades con el crimen organizado. e t o n c s partimos que el problema está complejo y más en acceso a la justicia. Acceso a la verdad. Aquí el tema del acceso a la verdad es el tema de cuando ya viene un homicidio o un asesinato de un migrante. Que se tiene que tener un acceso. En Tapachula existen alrededor de 45 fosas clandestinas de migrantes, aparte de las de los cementerios municipales. e n t o n c e s vamos dando cuenta que el acceso a la verdad va hacia las familias. Hacia el derecho a saber dónde está la persona, si estuviera fallecida, el derecho a poder regresarla de nuevo para nosotros. ¿no? Entonces, vamos viendo qué creamos como estamos en la necesidad de construir desde abajo ¿no? y tomar al sujeto migrante como eso, como un sujeto y como protagonista. No construir para el migrante, construir con el migrante porque él conoce la problemática, conoce realmente de qué manera las violaciones en el camino. Entonces, normalmente las políticas en México. Obedecen a un orden de arriba para abajo, ¿no? Personas que están en puestos que jamás en su vida van a tener la necesidad de emigrar son las que toman las decisiones de políticas migratorias. Jamás en su vida va a estar ese imaginario. ¿Qué empezamos a hacer? Empecemos por la construcción de la base, desde los consensos, la, las políticas participativas, deliberativas. Y vayámonos para arriba, entonces, n o que sean ese tipo de políticas aplicables donde podamos intervenir en toda esta parte de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y empezar a ver también el punto de cómo combatir al crimen organizado desde las incidencias de la sociedad civil.、Eh, León, ya de lo que ponen los compañeros,、eh, bueno, lo que nosotros estamos haciendo en cuanto al acceso a la verdad es un. Nosotros estamos elaborando, que ya ahorita en una presentación se los voy a poner, e s e l primer banco forense de datos en Chiapas, que es para tratar de ubicar a migrantes que mueren en el desierto. Entonces, bueno, vemos que esto es un primer paso para la construcción de mecanismos de respuesta a familiares que tienen migrantes desaparecidos. Ya después entramos más a fondo en esto.、Eh, colocarlo en la agenda pública. Eh, eso es algo que vemos como necesario, ¿no? el poder realizar todos、eh, como estas peticiones, lo que nosotros vemos desde nuestros ámbitos y espacios, y poder crear una agenda en común sobre el tema migratorio. ¿Qué necesita todos y de qué partes? ¿no? Eso es lo que nosotros veíamos un poco en la transmigración, a grandes rasgos para no entrarles más, y ahora va el destino. Gracias.、Eh, este es el. Bueno, de hecho faltaron unas cosas de transmigración, pero es, es, tratemos de ser muy b r e、eh, v e Bueno, todo lo que tiene que ver con, lo, con el aspecto psicosocial también es algo que ni en las organizaciones o apenas estamos empezando a trabajar、eh, el tema del enfoque de la salud mental. Es un reto también que tenemos como organizaciones, y pues es una exigencia que también hacemos a las autoridades ¿no? de eh, poder eh, tener atención salud mental,、eh, ya sea para transmigrantes, pero también para、eh, en comunidades de emigración y en lugares en donde están、eh, llegando los inmigrantes.、Eh, la importancia de esto, bueno, es. Eh, que se pueda tener el apoyo de instituciones públicas. Es decir, aquí no olvidamos que la principal responsabilidad de garantizar los derechos humanos en su to totalidad pues, es el gobierno. Entonces, también es como, como un reto que hemos establecido y, de hecho,、eh, algo que vimos que podemos trabajar de manera conjunta pues, es la formación y la profesionalización、eh, en los equipos de trabajo sobre el tema del autocuidado y también sobre el tema、eh, de la seguridad. Entonces, igual ya en, la, en las memorias van a, a saber un poquito más de la información. Después hablamos del tema de privación de libertad. Aquí, bueno, de entrada, nuestra postura es que se tiene que respetar el derecho a libre tránsito y a la libre circulación, es decir, no debe existir、eh, fronteras. Apostamos por la ciudadanía universal. Sin embargo, algo que tenemos claro es que muchas de las políticas, en este caso migratorias, del gobierno mexicano, pues están、eh, totalmente influenciadas por el gobierno norteamericano. Entonces, nos parece que el hecho de no existir fronteras o de que no los priven de libertad, bueno, es, creo que es una, una utopía que tenemos todos, pero queremos caminar para, para ello, ¿no? Entonces, bueno, decimos, bueno, si existe、eh, la privación de libertad de las personas migrantes, Debe de ser la excepción y no la regla. En caso de esta excepción, se deben de garantizar los elementos de debido proceso y debe de haber、eh, condiciones mínimas、eh, dignas de, de detención, como es la alimentación, la salud, etc. Deben de tener acceso a la justicia, procuración de justicia. Las organizaciones de la sociedad civil debemos de tener acceso a las estaciones migratorias, es decir, esto. Implica que el tema de migración debe de, de, de,、eh, desvincularse con el tema de seguridad、eh, nacional. Es importante que en algunos casos, sobre todo en la privación prolongada de libertad, pues las organizaciones a b o g a m o s por la aplicación del protocolo de Estambul, en donde se pueda demostrar que una privación de libertad prolongada、eh, puede tener efectos、eh, tanto en. en Cuestiones físicas como psicológicas de las personas migrantes, pero sobre todo, pues demostrar que esta privación de libertad de migrantes que no cometieron ningún delito, sino su único,、eh, o, o la único acto que están haciendo es buscar una、eh, mejor condición de vida para ellos y sus familiares, pues que también puede、eh, detonar tortura o malos tratos por parte del gobierno mexicano. Y también hablábamos del tema de la no discriminación, porque hemos detectado algunas personas que ingresamos a estaciones migratorias. Hemos detectado a mexicanos migrantes、eh, detenidos en la estación migratoria por parecer、eh, guatemaltecos, o hondureños o salvadoreños. Entonces, nos parece que ahí es importante. Y ahí, las acciones que hacemos, bueno, desde el Fray Matías estamos intentando、eh, hacer litigio estratégico, es decir, Identificar casos paradigmáticos que puedan establecer、eh, pues, cierto, eh, pues cierto parámetro, o, o eh, eh, pues sí, paradigmáticos, pues, que se me fue la palabra, pero eso. Y también, como comenzar o seguir con los actos de reivindicación y, y de exigencia, y bueno, todo lo que tiene que ver con la visibilización del tema como privación de libertad.